Saludos desde Radio Alama en Internet. Y ahora vamos a comentar una noticia publicada en Alama.com. Sí, nos vamos a centrar hoy en Cacín, en la inauguración de una nueva infraestructura allí. Exacto, un nuevo parque infantil para Cacín. La verdad es que es una buena noticia para el pueblo. Sí, ha sido posible gracias a una inversión… Eh, 30.000 euros. 30.000 euros, sí, que vienen, y esto es importante, de la Delegación de Reto Demográfico de la Diputación de Granada. Uh -huh. O sea, que no es una inversión aislada, ¿no? Tiene un marco más amplio. Eso es. No es solo poner columpios. Forma parte de una estrategia provincial. Claro. De hecho, en la inauguración estuvo gente importante. El presidente de la diputación, Francis Rodríguez, mm. y la alcaldesa de Cacín, Josefa Ramírez, y también la diputada de reto demográfico, María Vera. Sí, la presencia de todos ellos. Bueno, ya indica que le dan relevancia al tema. ¿Y qué se dijo? ¿Cuáles son los objetivos que mencionaron? Pues mira, el presidente de la Diputación fue bastante claro. Habló de mejorar la calidad de vida en los pueblos, de ofrecer servicios a las familias que viven en el entorno rural. Lo típico que se suele decir, ¿no? Para fijar población. Exacto. Y lo dijo explícitamente. Luchar contra la despoblación. Y mencionó que era clave dotar de espacios para la convivencia. Lo calificó de fundamental. Un día bonito para la provincia, un día en el que marcamos un antes y un después ya que estamos inaugurando el primer parque de los 100 con los que va a contar la provincia... ...una vez que se hagan todas las inversiones del año 24, 25 y 26... ...para que todos los municipios con pérdida de población... ...para que todos los pueblos de menos de mil habitantes... ...puedan tener al menos un parque infantil". La filosofía que está liderando la diputada de Reto Demográfico María Vera es que todos los niños tengan las mismas oportunidades, independientemente de que vivan en Cacín o que vivan en el centro de la ciudad más poblada de la provincia, que es la capital. Entendemos que son pequeños gestos, son 30.000 euros de inversión, pero como decía, permiten y garantizan que todos los niños puedan acceder a un parque público en el entorno en el que habitan. La verdad es que viéndolo nos dan ganas de, de hacernos a todos, de hacernos... Niño, de volver a la infancia porque ha quedado estupendo. Y la alcaldesa, ¿qué comentó? La perspectiva más local, imagino. Pues sí, Josefa Ramírez habló de la satisfacción de los padres. Dijo que estaban muy contentos, lo cual es normal. Hombre, claro. Y destacó algo muy práctico, la utilidad del parque para los alumnos del colegio durante los recreos. Agradeció mucho esta línea de ayudas de la Diputación. Dijo que era una de las mejores. Los padres están súper contentos por este acuerdo de Diputación y que el Ayuntamiento hayamos querido poner el parque aquí en el Polideportivo porque la verdad que los críos salían al, al recreo y no tenían con qué jugar, se sentaban en un banco ahí a la sombra y ya está, esperaba que pasara la hora del recreo. Y tanto el profesor, bueno, ha dado la enhorabuena eh, por, por el acuerdo de eso, de que Diputación haya, haya convocado estas subvenciones para que los niños puedan, ¿no? Porque antes es verdad que todos estaban aburridos, no sabía el maestro qué hacer con ellos y de esta manera es como que ellos se lo pasan bien y el maestro pues está más tranquilo. Y la verdad que para mí, vamos, esto ha sido una idea de las mejores. Tiene sentido, sobre todo si conocemos un poco el contexto de Cacín, que creo que es relevante aquí. Totalmente. Es que el único parque infantil que había antes pues estaba bastante lejos del colegio. Y el colegio, además, es un CPR, un colegio público rural. Sí, un centro agrupado con… a ver, creo recordar que eran solo nueve alumnos, de 3 a 11 años. Nueve alumnos. Vaya, eso sí que pone en perspectiva la necesidad, ¿eh? Para esos niños y sus familias, tener un parque al lado… Cambia mucho el día a día, claro. Por eso, la ubicación nueva es clave. Lo han instalado dentro de la propia pista polideportiva del colegio. Ah, qué buena idea. Sí, así que durante el horario escolar, pues lo usan los niños del cole en su descanso. Y fuera de ese horario, está abierto para todos los niños del municipio. Un uso doble. Y decíamos antes que esto no es una acción puntual, solo en Cacín, que forma parte de algo más grande. Exacto. Es un programa más amplio de la Diputación y es el segundo año consecutivo que destinan eh, un millón de euros para crear o mejorar parques infantiles. ...un millón de euros en total. Sí, para municipios que están en riesgo de despoblación. El año pasado, en 2024, benefició a 37 localidades. ¿37? ¿Y para este año? Pues se espera llegar al menos a 33 más en 2025. Se prioriza mucho, lógicamente, pues municipios de menos de 1.000 habitantes... O también núcleos que llegan hasta 2.000, pero que tienen un crecimiento de población muy bajo, por debajo, del 1%. Vamos, donde más se necesita. Entendido. Es una forma de hacer los pueblos más, pues eso, más acogedores, más vivibles. Y más seguros para los niños, que también es importante. Desde luego. Normalmente, cuando se habla de despoblación, pensamos en empleo, en conexión a Internet. sí. Y esto de los parques infantiles parece ir más a, no sé, a lo emocional, a la calidad de vida diaria de las familias. Sí, puede ser. Es una inversión, digamos, más pequeña. Ahora, bueno, habrá que ver a largo plazo si este tipo de medidas realmente consiguen mover la aguja demográfica de forma sostenida. Es un puzzle complejo. Muy complejo, sí. Pero es interesante ver estas acciones concretas, muy pegadas al terreno para abordar un problema tan grande. Y bueno, hasta aquí el comentario de esta noticia de alama.com. Nos despedimos entonces hasta la próxima conexión. Ha sido una realización bajo la dirección de Juan Cabezas. Radio Alama en Internet y alama.com. Información para compartir.